Rubén, ¿nos escuchás? Buen día. Karina y Camila sí, te qué, saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, sí, escuchándolos a ustedes y rememorando lo que nos pasó el otro día y que veníamos avizorando desde la acusación defensa, hizo el fiscal de los Salvatos, que es la línea en definitiva que siguió el tribunal, ¿no? En un delito claro de violencia institucional que merecía la respuesta que pedimos, porque no, como en este caso, se alienta ese tipo de delitos, ¿no? Uh -huh. Quizás se viene repitiendo a nuestro país con estas tipo de figuras atenuadas en beneficio de la clase de seguridad. Uh -huh. ¿Esperabas esto, Rubén? Porque también eh, uno de una de las lecturas quizás, ¿no?, que se hacía era como, bueno, mal que mal, si bien es una vergüenza, porque realmente es una vergüenza la cantidad de años que dieron, podría haber sido peor el panorama donde directamente eh, los, los absolvieran. Sí, sí, bueno, nosotros llegamos y vimos el operativo que había en el tribunal, llegamos de antes, no estaba bloqueada, como estaba blindado el edificio, 100 policías en la calle, eh, los, y veíamos esto, ¿no? Ya lo habíamos visto con el fiscal, pero sí, mirá, cuando volvíamos, eh, como de costumbre, 500 kilómetros de vuelta otra vez, y veíamos eso, ¿no?, que algunos compañeros decían que al menos habíamos logrado que lo condenaran por homicidio agravado, es con exceso la de legítima defensa, pero en lugar de lo que decía Burrich en su momento, que era inocente, se ha demostrado que fueron asesinos. Para mí no es la carátula que corresponde, me preocupa esto, como decimos, es un delito capicúa, empieza con Burrich, termina con Burrich el poder, pero bueno, esperaremos al, al 29 de diciembre para ver los fundamentos y apelar, sin duda alguna, porque... Si estuvimos seis años al lado de Bencilli y de Tito, con las mismas fuerzas que nos dieron, vamos a seguir a la Cámara de Administración, a la Corte, y si es necesario, a la vida internacional, ¿no? Porque creo que lo único bueno que tuvo este juicio, y el juicio oral, más allá de las limitaciones que no fue público como como queríamos, fue demostrar que realmente una casa de los albatros que persiguieron y mataron por la espalda a Rafael Nahuel y también vieron en el mismo momento y por la espalda a Joana Colván y a Coña, delitos que quedaron impunes por la de eh, la fiscalía, también hay que decirlo, ¿no? Uh -huh. Así que si yo realmente no estoy conforme, ya conozco esto que dicen algunos compañeros que por lo menos eh, han, eh, han sido condenados por homicidio agravado en exceso de la extranjera, pero me parece que es una respuesta débil de la justicia hasta a este tipo de hitos, ¿no? Que es una rémora que tenemos en la agenda militar y una deuda de la democracia que debemos sanar, esto de la esta reiterada de la violencia institucional en manos de la fuerza de seguridad o de las policías provinciales, ¿no? Ya yeah. Eh, Rubén, bueno, sabemos, como decías, ¿no?, todo el vallado, toda la policía, eh, sabemos también que había acompañando comunidades, eh, vecinos, vecinas, eh, después del, del veredicto, como ¿cómo siguió todo por allí? Bueno, sabés que hubo una pequeña hubo una hubo represión, también compañeros trataban de mostrar su conformidad, pero bueno, siguió que los padres se quedaron, llegaron ayer, nosotros volvimos enseguida, Eh, pero bueno, lo importante fue el apoyo no solamente de los medios como ustedes más allá de algunos sectores como Prestador, CETERAM un caso que fue ninguneado por los grandes medios a nivel nacional que es la importancia que tenía pero me parece que el apoyo de los medios sociales, los medios de comunicación los gremios que nos permitieron a veces dormir en, su, en sus instalaciones los compañeros que aportaron para que pudiéramos viajar si sea posible, Esto es, yo lo rescato, ¿no? Como los compañeros que nos acompañaron ahí, los movimientos sociales y políticos, cada vez que tú estuvimos en dieta. Pero también reca recalco siempre esta, ¿no? La denegación de justicia que tuvieron los padres que este juicio no se hicieron en Mariloche, ¿no? O como que permitieran, como si tuvieramos la pandemia, que los asesinos siguieran la causa por los medios audiovisuales. Pero bueno, es nuestra postura de los organismos de derechos humanos, Y creemos que juicios como este merecen otro tipo de respuesta. Y tampoco estoy de acuerdo en que hayan dictado que uno era el culpable y demás. ¿Cómplices o coautores? Y no coautores como pedimos nosotros y la Fiscalía, ¿no? Porque, ¿Por qué pensás de... que fue esa decisión, Rubén? ¿De uno así uno parece... sí y el resto no? Yo no quiero ser mal pensado, pero me parece yo fuera de la defensa, con alguna duda de la pericia, con respecto a Cavia era mucho más beneficioso para nosotros, como pedimos todos, que fuera una coautoría. Todos tiraron, todos claro. asesinaron, tanto antes, durante la ejecución y posteriormente, porque cambiaron sus armas, hicieron que Cavia no tuviera proyectiles con la mismo reconciliación que tiró. No quiero ser, eh, no quiero adelantar, pero tampoco me gusta eso, ¿no? Ese, ese cambio de coautoría, una autoría principal y otros, como, como dijeron, pancrícita es necesario, que... El código le da una pena igual, le dividieron una pena menor, ¿no? Pero bueno, vamos a tener que esperar los fundamentos que se van a dar el 29 de diciembre. Ellos van a apelar seguramente buscando una absolución, que yo también tenía miedo de que lo absolvieran, ¿eh? Uh -huh. Pero me parecía que era injusto, era imposible, después de lo que vimos, después de la inspección, después de las pruebas que hicimos, ¿no? Después de lo que significó, eh, como dijimos en la crear la figura inexistente en el enemigo interno del ram para justificar este aparato represivo, que se refitió ayer, bueno, el día de las 10, cuando bueno, el aparato lo se armó fue el día de la ocular. Me parece que, bueno, es una, una, una idea de represión y de, de lo que se indica el pueblo mapuche, que desconoce sus derechos no centrales, derechos que están basados en el derecho internacional y fundamentalmente en la última reforma de la Constitución de 1994, ¿no? que lo vemos reflejado también en la provincia con el intento de la nueva reforma de la ley de tierras, pero bueno, es así, habrá que seguir luchando. Eh, Rubén, ¿qué pasa con con la gente que está más arriba, digamos, ¿no? Porque sabemos de que eh, esto estaba pactado desde desde más arriba, las órdenes y demás. ¿Qué pasa con eso? Con sí, los grandes yo, si poderes que están todo intentó hacer la querecha contra ellos también, lo negó el Tribunal Federal instancia. Sí, estamos a la espera, el juicio va a salir muy tarde, el Estado a favor de los padres, que está esperando esta sentencia y que yo no supongo que los van a condenar cuando los medios de Pero bueno, es así, pasa que si siempre, yo siempre recuerdo hace muy poquito la masacre de, de Julio en Bailoche, estuvimos tuvimos también, una sentencia ejemplar contra el ministro, contra el jefe, okay. cuatro años. Cuatro años por dos chicos asesinados por la policía de la provincia de Río Negro. Esa fue la respuesta, ¿no? Un homicidio, una agresión. Y hoy una respuesta similar. Okay. Eso es lo que me preocupa, realmente. Eso es lo que me preocupa y me preocupa hundamente a todos los organismos de derechos humanos que intervenimos en este tipo de juicio, ¿no? Y bueno, tendré que hablar como modificar esta situación. Claro, teniendo en cuenta de que eh, esto, de, o sea, el Comando Unificado continúa allí en Bariloche, en Furilovche, en territorio eh, Mapuche, donde hay gente que todavía eh, está allí en, en, en, en el territorio, eh, continúa, ¿no?, está todo bien, esto, este también, Comando se, Unificado se, se que fue en un momento y, y continúa allí. Sí, el Comando Comando Unificado, que fue armado en Bariloche el 31 de diciembre del 2017 por Burris. Aquí claro. con Pablo Nocetti estuvo en julio del 2017 reunido con la, la provincia de Río Negro y, y Chubut para formar también una fuerza policial y provincial en contra del RAM que fue ratificado después con el Comando Unificado y esto lo dijimos en realidad, un contexto político donde se da este homicidio para que vengan semejante el aparato represivo, que además se dio también a que acordarse el de agosto 2017 de la desaparición de Santiago de ¿no? Y hace poquito tuvimos la causa de Garay. Y bueno, es una cuestión que se va repitiendo. Y yo tenía confianza en este tribunal porque he tenido fallos interesantes en los juicios de la ley de integrantes, como la escurita y tantos otros. Pero a veces es, extra, es muy difícil que la justicia tenga una respuesta adecuada para los pueblos originarios, ¿no? Claro. Este, me parece que hay tú una línea que les molestó, pero que dijimos en el delegato, que viene de la conquista del desierto, de esta negación de los pueblos originarios, como ocurrió en Mondoza, que es coherente también a quienes niegan el terrorismo de Estado y de los 30.000 compañeros desaparecidos, cosas que creo que se va a agravar de ahora en más y que debe llevar llevarnos a los que formamos parte del movimiento nacional, de nuestras lenguas de derechos humanos, entrar a animar diferencias y unificarnos en buscar una solución a todo esto. ¿no? Bien. Muy bien, Rubén, gracias por estos minutos aquí con Radio Encuentro, y bueno, por supuesto estaremos atentos y atentos eh, a las novedades, a, también bueno el 29 no justamente va a ser la, la argumentación no de, de, sí, de este veredicto, así que bueno, estaremos por supuesto allí perfecto. atentos a las novedades. No creo que, no que vayamos, salvo que los padres no quieran, pero porque en total ser por escrito no bien y lo importante vazar los fundamentos llegar a la cámara federal en el corte bueno bueno feliz con estos argumentos bueno lamento a veces un poco pesimista no pero bueno es lo que pienso y esperemos que no tengamos más eh, víctimas no porque bueno esta gente dice que fue en legítima defensa sabemos que no es así continúan teniendo armas continúan disparando así que bueno eh, más allá de todo lo que sucedió eh, esperemos que que que bueno, que no sé si les va a servir, pero realmente que se den sí. cuenta de que, bueno, aunque sea un poquitito, cuatro años, qué sé yo, van a estar presas esta gente. Menos. Le dan cinco años. Yo calculo como es una conducta, condicional, van a ser migrantes. Sí. Sí. Este, van a estar, obviamente, en lugar especial, porque además se revienten. Estos dos compañeros roban una bicicleta por razón la necesidad de una vulveta y terminan cinco años acá. Claro. ¿No? Claro. Y aunque me subir las compañeras... De la Huelcomapu, presas con un pedazo de tierra, eh, fueron inguñadas, fueron maltratadas, trasladadas a Buenos Aires, filmadas mientras estaban dando a luz, y los asesinos de Rafa Nahuel, dijimos en el negato, estaban libres, una doble vaga en la justicia en estos casos. ¿no? Terrible. Gracias Rubén, abrazo grande y bueno, gracias por también traernos eh, toda la información y estaremos por supuesto atentos. No, no, gracias a ustedes, compañeros. Un abrazo. Un abrazo. abrazo grande. Rubén Marío, abogado de la familia de Rafael Nahuel. Bueno.